bastante próximamente como el que conocemos como el de la dictadura cívico-militar eclesiástica y empresarial, donde se sucedieron todo tipo de crímenes y muchos de ellos ocurrieron en la vía pública. También, por supuesto, intramuros, en, eh, no solo en, eh, en cárceles eh, ocultas, en centros clandestinos de detención, eh, hubo represiones y torturas, sino también justamente en las instituciones carcelarias de la Argentina. Muchas veces las razones eran justamente la convivencia de eh, muchas personas en lugares que estaban pensados para que las habitaran muchas menos, y esas condiciones generaban justamente una falta de negociación este, y una imposibilidad de, de cumplir con todos los requerimientos que las personas allí encerradas reclamaban a las autoridades penitenciarias, justamente. En eh, 1978 ocurrió lo que se llamó la revuelta de los colchones o algo así para la prensa de la época. Lo cierto es que estamos hablando de la masacre del pabellón 7, de la cárcel de Villa Devoto y para hablar de aquel crimen de lesa humanidad donde murieron decenas de personas es que estamos hoy en contacto con Hugo Cardoso que es sobreviviente de la masacre del pabellón séptimo. Buenas tardes Hugo, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Juan. Eh, un gusto. Eh, sí, sí, sí. Efectivamente, como decía, fue una de, la, de las peores masacres carcelarias de la historia argentina y no fue simplemente por el hacinamiento, sino por la barbarie que aplicaba el aparato militar por entonces. Bueno, contanos más si querés. Este, ¿Te acordás de las fechas? ¿De cuántas personas estaban encerradas eh, contigo, Hugo, en aquel momento, en, en marzo del 78? Eh, sí, fue, o sea, el, el, el, empieza eh, la discusión el, la noche del 13, del 14 de marzo de 1978, por un incidente menor que era subir o apagar el televisor para que un guardia eh, pasara lista de los internos que al día siguiente debían concurrir a tribunales. Habitualmente, cuando venían con esa lista todas las noches, se bajaba simplemente el televisor, pero esa noche cambian el guardia, pusieron un guardia que nosotros identificábamos con el apodo de Kung Fu, porque justamente él practicaba esas artes marciales para romper huesos, como nos decía él, pegar con precisión y lastimarnos. Bueno, resulta que a la jaula, pajarito que le decíamos, un entrepiso enrejado un que hay dentro del pabellón, este, aparece este, este personaje gritando que apagaran el televisor porque iba a anunciar quiénes iban a comparendo al día siguiente. Nosotros teníamos esa noche el permiso para ver un programa que había por entonces que se llamaba El Mundo del Espectáculo y lo que hicimos fue bajar el televisor, como se hacía habitualmente, pero este insistió que lo apagáramos, un preso mayor que había, el Pato Tolosa, le decíamos, toma la voz cantante, le dice, déjate de joder, ya lo bajamos, pasa la lista que nos perdemos la película, en aquella época una película en televisión era un tesoro, ahora tenemos todas las redes sociales al alcance de nuestras manos y todo, pero en esa época una película de televisión, en televisión era un tesoro. Eh, bueno, se genera una discusión, <coughs> eh, que además si él quería apagarlo a su alcance, tenía una llave conmutadora que cortaba eh, completamente la luz de, de, y apagaba el televisor desde ahí. Pero eso no era el motivo, el motivo era generar un malentendido, una discusión para lo que vino al otro día. Así qué... que bueno, eh, dejamos de ver televisión, yo me fui con mi compañero de rancho, nos fuimos a dormir, y por allá a la madrugada sentimos ruido de, de la puerta de ingreso al pabellón, me siento en la cama, veo que había como siete, ocho un, uniformados con distintos radioles, distintos cargos en su ropa, que vin, venían a persuadir, a intentar sacar al pato Tolosa por haberse osado, este a levantar la voz y decirle que, que no la pagaban, que diera lo que tenía que dar o al sea, listado de, de interno que iban al día siguiente al pabellón. Y ese, ese, era, último... ese era un mecanismo eh, común, eh, Hugo, en, en esa época y en el, el trato que tenían con los penitenciarios. Digamos, este, ellos ya sabían que cuando iban a buscar al compañero de ustedes este, iba a haber un, una refriega o iba a haber dificultades, al menos, de palabra. No, no, no, no, no. Vos, ya, sí. ah, ah. Hoy en día todo ha cambiado, este, pero si nos remontamos la época a la dictadura donde tiraban personas vivas, este, jóvenes, mujeres embarazadas, tiraban desde los aviones al río de la Plata y al mar argentino. Eh, Imagínate que no era usual generar o buscar de parte nuestra una rencilla de ningún tipo, porque significaba que te mataban a palo sin miramiento, no no teníamos garantía de nada, ya o sea que mucho menos intentar amotinarnos o, o no cumplir una orden. Pero en porque esa parte... madrugada la requisa se presenta ya como preparada, no, ¿ustedes, Hugo, la... no, sospecharon no, algo en ese momento? No. no, no, no, porque vino un grupo de seis o 7 oficiales a persuadir, a intentar sacarlo, como nos empezamos a despertar todo el pabellón, se genera un murmullo. Eh, nosotros éramos 161 personas en, en el pabellón totalmente hacinado, donde había una capacidad para 80. O sea que empezamos a despertar a ver qué pasaba, decidieron irse, pero antes de irse yo escuché que dijeron, ah, bueno, no salís, mañana van a ver. Este mañana van a ver, jamás creí que iba a ser eh, tan duro que nos iba a hacer conocer el infierno que vivimos pocas horas después, el 14 de marzo. ¿Y ese infierno, Hugo, qué fue lo que ocurrió el 14 de marzo cuando finalmente volvieron? Eh, bueno, en, a las 6 de la mañana vinieron, pasaron lista de forma habitual, eh, después nos dedicamos a nuestras actividades diarias, que eran las mismas de siempre, o sea, en contexto de encierro, poner la pava, prepararnos el mate. Y, prepararnos para ver si teníamos suerte de ir al, al patio y por allá, mientras yo estaba preparando el mate este, cerca de las 8 de la mañana la cárcel deja de tener su sonido habitual porque la cárcel tiene vida ¿no? tiene sonidos, tiene olores eh, tiene chirridos que, que uno ya conoce que cuando eh, tiene esa vida está todo bien, pero cuando a, Aparece este silencio, que te digo, es porque se viene algo muy jodido. Y eso muy jodido significaba, entre otras cosas, la requisa. Así que bueno, se sintió inmediatamente un silbato, ingresaron una tromba de 70, más o menos uniformado, con distintos elementos en la mano para directamente romper hueso, para golpearnos. Empezaron a los golpes, nosotros hicimos lo que ya estábamos acostumbrados en las requisas comunes, que era dejar de hacer lo que estábamos haciendo, poner la mano atrás y correr hacia el fondo del pabellón con la mano a, a, en la nuca y, e ir apilándonos uno contra otro sobre esa pared a la espera de el, lo que ya sabíamos que teníamos que hacer, que era cuando nos tocaban el hombro, girábamos, nos poníamos frente a un penitenciario y le íbamos entregando la ropa. Eso era una, una requisa habitual. Pero esta horda de 70 uniformados entró directamente a romper cabezas. Yo estaba en el medio de todo ese pelotón de que habíamos quedado esa mañana 141 personas porque habían ido 8 a comparendo y 8 habían salido muy temprano a trabajar a cocina. Así que yo estaba en el medio de todo ese pelotón de 145 personas piladas contra la pared cuando sentí que los golpes eran decían, me animé a girar, cosa que estaba prohibida, miré con la mano cubriéndome la cabeza y de pronto eh, varios jóvenes más como yo, porque habíamos, éramos unos 20 y pico los jóvenes, hicieron lo mismo, giraron y estos se pensaron, no sé, qué sé yo, que nos íbamos, íbamos a balanzar sobre ellos, qué sé yo. Así que salieron corriendo despavoridos, cerraron la puerta de la entrada del pabellón e inmediatamente empezaron a disparar con, con una ametralladora de la jaula, esa que te digo que es un entrepiso dentro del pabellón, y a tirar lanzagases. Bueno, nosotros esquivábamos las balas, corríamos acá para allá, imagínate, en un, en un cajón de cemento de... de, de, de 24 metros por 12 más o menos, eh, 141 personas tratando de correr de un lado a otro para esquivar las balas y los cartuchos de lanzagas. Un, una cosa muy loca. Una peripecia, Hugo, que es difícil imaginársela a las personas que, que te están escuchando, yo mismo, es muy, muy difícil, pero además es, es este, una violencia por ahí a la que nos acostumbramos a escuchar de cierta violencia. Vos dijiste que les disparaban con una ametralladora. En esa una ametralladora, eh, tiro a tiro disparaban y elegían blanco y con los cartuchos de lanzagas Pero a los 10, 15 minutos inmediatamente sube otro ametralladorista con otro, otro más que lanzaba gase y ya empezó a disparar con ráfagas cortas de ametralladora y a disparar el otro con los lanza, el otro lanzagás. Entonces nosotros lo, empezamos a repeler esa agresión eh, de, de, de balas asesinas con ...papas, cebolla, contenedores... ...con las pilas de las radios... ...con las radios mismas... Con, ...con las miserias que teníamos nosotros... ...para nuestra vivencia diaria... ...a pesar pero de que ve una reja, Hugo, ¿no?... alguna una reja claro, que lo separaba... Bueno, imagínate... ...imagínate no, un cajón de cemento... ...y en la entrada... Eh, ...un entrepiso... ...pero enrejado... ...hacia un costado, hacia el otro y hacia el frente... ...hacia el frente daba adentro del pabellón y a los laterales daba la reja para vigilar el baño y hacia el otro costado vigilaban el comedor. Desde ahí nos disparaban, entonces había que tapar la reja para que no pudieran cazarnos fácilmente y empe empezamos a agarrar los colchones, corríamos, saltábamos arriba a esas camas y tratábamos de clavar los colchones entre, entre barrotes para evitarle visión más o menos me entendés. ¿cómo? Sí, sí, sí, sí, absolutamente, porque digamos, sí, si, los, si los colchones servían de algo, era solamente para que no se viera, no iban a parar una para bala, que, ¿no? Para, claro, que para tapar la visión, que no nos pudieran clavarlo entre barrotes, colchón así de, de, de, digamos, de canto, para que no nos pudieran cazar fácilmente. Esa mañana, aparte de, como te dije, de haber ido ocho a comparendo, habían, habían salido ocho a trabajar a cocina, y ese día se sumaba que nos tocaba... ...recibir la mercadería que comprábamos una vez por mes en la proveeduría. Con la compra de esa mercadería nos entregaban el querosén... ...así que los que habían salido a las 5 de la mañana para adelantar... ...traían los bidones de 50 litros, tambores de 50 litros de querosén... ...a la puerta de cada pabellón para, para agilizar la entrega de todo. Esos tres barriles de 50 litros cada uno estaban en la puerta de abajo... ...de la entrada del pabellón cuando empieza todo esto. En la mitad de toda esta balacera y que disparaban gas y todo este, este, este infierno que se empezó a formar, eh, había dos barriles arriba de la pasarela y ya eran como 10, 12 los, los uniformados que, que vociferaban, disparaban, ya era un infierno. Entonces entre que volaban cosas, venían balas, venían cartuchos de gas y volaban papas hacia ellos, pilas y radio, volaron calentadores también y veo una bota que patea un tambor de 50 litros sobre todos los colchones y las camas que estaban en la entrada inmediatamente veo una delgada llama que viene bajando hacia el piso cuando llega abajo explota y empezaron a venir lenguas de fuego con o Jin en la punta, por el techo hacia nosotros. Y ahí comenzó el infierno. El infierno inmediatamente se, se convirtió la mañana en la noche, ya no se veía, no se respiraba, eh, sentíamos que nos cocinábamos por dentro y por fuera, las manos, la parte de la piel que no tenía protección de la ropa se inflaba inmediatamente por el calor. Bueno, lo único que nos quedaba era... Eh, tratar de respirar por algún lado eh, se empezaron a colgar compañeros de las ventanas hacia la, eh, de las ventanas para respirar y desde afuera le disparaban con ráfaga de armas largas y algunos caían con tiro en la frente yo mismo intenté dos veces me colgué una una ventana que da hacia la cancha de vélez para ubicarte eh, de votos si miro para un lado Miro hacia el sur, hacia ese lado estaba la cancha de Vélez, yo la identificaba por las luces que veíamos previo a los partidos de noche y sentíamos los gritos desde ahí. Intenté respirar y desde, esa, desde ese muro me disparaban con armas largas, salté al piso otra vez, eh, sentía quejidos, gritos, pedido socorro por todos lados, no se veía, sentí que mis pulmones explotaban, ya no podía respirar me fui hasta el otro costado del pabellón, me colgué de la otra ventana que estaba a casi tres metros. Eh, también disparaban desde un patio interno. Había un helicóptero oscuro que disparaba hacia las ventanas. Eh, me tiré al piso y dije bueno, me muero. O sea, me envolví con un toallón en la boca, me fui al fondo del pabellón y me tiré eso, eh, con la boca en el piso. Eh, prefiero morirme así, no achicharrado. Ya tenía las manos empolladas y demás. Y de pronto, eh, sentirme que estaba en todo ese infierno, me vino una paz maravillosa, una paz inexplicable. Eh, se me fue todo el dolor, todos los sufrimientos. Mm, vi una luz que me venía de arriba muy poderosa y, y me vi en ella eh, como, como levitando. No sé si me entendés. Dije, me estoy muriendo, pensé. Y digo, bueno, me entregué. ¿Pensaste que morías, Hugo? Sí, sí, sí, dije, bueno, al ver es, al venirme de pronto esa paz, se me fue el dolor, el ardor, la, eh, todo lo que estaba sintiendo que no podía respirar, al ver esa luz que, en la cual yo le, me elevaba, dije, me estoy muriendo, digo, bueno. Y no, desperté como a las 3 horas, tipo 11 de la mañana, Y en el medio de gritos, pedidos de auxilio, se veía en penumbra. Eh, lo único que recordé o que necesité en ese momento al despertarme era la necesidad de tomar agua, de agua. Y para tomar agua había que llegar al baño que estaba adelante. Y Para llegar al baño había que hacer una brecha de las camas que estaban al rojo para poder llegar al baño. Así que levanté un pedazo frazada o algo que había en el piso que no se había terminado de quemar y empecé a tiroñar las camas casi al rojo. Otros lo hacían por otro costado. Una cama al rojo se me hundió dos veces en el muslo izquierdo. No sentí dolor porque la verdad que ya habíamos... Había superado el dolor. Hasta que logré llegar al baño y cuando abrí la canilla desesperado eh, me descubrí que habían cortado el agua con anticipación, esta gente estos verdugos. O sea que ya estaba todo premeditado. Y bueno, me zambullí en un piletón de agua sucia que había con jabón donde lavaban la ropa, tomé de ahí, metí mi mano quemada, me zambullí la cabeza. Y ahí, bueno, nos habremos juntado 15, 20, 30, no sé cuántos. Eh, eh, restos de humanos ahí, alguno ha muerto, ahí se cayó y quedó muerto, porque todo pedido de auxilio, grito y demás. Hasta que al rato sentimos que gritaban desde afuera, abran la puerta, abran, corran las camas, hijos de put, corran las camas. Querían, nos pedían que hiciéramos un, una brecha de las camas eh, eh, que estaban apoyadas en la puerta y nos pedían que saliéramos de atrás. Yo dije, mi loco salgo. Pero los mayores, tal vez pensando que iban a recibir algún tipo de ayuda, empezaron a correr las camas que estaban todavía calientes y se pararon y pudieron abrir la puerta de entrada al pabellón. Y se animaron a salir tres y yo sentí del, del baño un montón de golpes, quejido y inmediatamente salgan tres más y golpes y quejido y, y así hasta que fui uno de los últimos tres que quedábamos que por salir y dije, bueno, hay que salir así que no sé de dónde yo estaba asfixiado estaba medio muerto estaba quemado yo eh, no sé de dónde saqué fuerza ni quién yo supongo que Dios me mandó sí si sí, no porque puse mi mano en la nuca fui hasta la entrada del pabellón mirando al piso con la mano en la nuca miré que era un cordón no, no se veían paredes estábamos en el tercer piso era un cordón policial, y dije, bueno, piqué, no sé cómo, saqué de dónde fuerza y aire y salí y corrí. Y al ni bien entré en ese túnel de, de uniformado, empecé a recibir golpes, me reventaron las ampollas a golpes de las quemaduras, así hasta los tres pisos, hasta llegar a planta baja. Cuando llegué a planta baja había un pasillo que le decíamos, la llamábamos, la T, conducía a varios lados de, de, de la unidad, entre ellos a la zona de calabozo y fui corriendo con toda mi fuerza, no sé cómo y mientras me patinaba en, en, en el líquido de otras personas que habían pasado por ahí a los cuales le habían reventado la zampolla o le habían sangrado en, y habían quedado los restos en la baldosa, me patinaba pero llegué al final y allá me zambullaron en un calabozo cuando entro el calabozo había tres más y había uno el viejo García estaba tirado en el piso éramos yo creo que los zombies estaban mejor que nosotros oh. eh, una desesperación bárbara y bueno sentíamos grito aullido, corrido además del otro lado de los calabozos hasta que por allá sentíamos eh, no, se sintió eh, la puerta y, dije bueno nos viene a terminar de reventar No, metieron un balde con agua y un jarro. Yo agarré el jarro con desesperación para tomar y sentí que algo balbuceaba este hombre que estaba en el piso. Agarré el jarro, lo levanté de la nuca, le mandé el jarro de agua, tomó casi la mitad. Y como estaba cocinado, eh, se murió en mis brazos porque se le sintió en la panza como, un, como cuando rompes un cartón, un crack así... Claro. se murió en mis brazos, se ve que al mandarle agua fría, como estaba cocinado, se murió. Pero no éramos personas, no éramos nosotros, no había tiempo para... Completamente enajenado, Hugo, nos, no, eh, podemos caer en la cuenta fácilmente, lo que nos has contado ocurrió en un lapso de tiempo que es muy difícil de medir, eh, murieron decenas de personas y la prensa contaba que había habido un motín que habían prendido ustedes mismos los colchones, que fue, no, eh, que fue necesaria eh, esa represión a la que, a la que esa sociedad este, se estaba acostumbrando ¿no? desde hacía un, un par de años. Este, la sensación para ustedes era la desprotección total, vivir un infierno es una manera de decirlo nada más. Eh, eh, sí, pero acá hay varios condimentos. Eh, nosotros como vecinos... Teníamos en otros pabellones, había pabellones de, de eh, presas políticas que habían sido blanqueadas, primero habían sido chupadas, torturadas, secuestradas y demás, pero había 900 presas políticas que le habían dado la oportunidad de ser detenidas, blanqueadas, que ya habían empezado, ya habían empezado a denunciar las atrocidades que ocurrían en nuestro país hacia el exterior Y no te olvides que estábamos también en una, en una época donde armaban, querían vender la fiesta del Mundial 78, los militares, para demostrar que no eran inhumanos, que eran mentiras. La, la, Las denuncias, claro. Exterior, exactamente. Estas 900 presas políticas estaban esperando en ese momento la Cruz Roja Internacional y Organismo de Derechos Humanos del Exterior. Y creo que nos eligieron a nosotros para que disciplinarlas a ella para que pararan con el reclamo y para que pararan con la denuncia, porque de esa mañana hay testimonios que están en la causa penal de expresas políticas que estaban detenidas esa mañana, donde atestiguaron que mientras nosotros moríamos, mientras nuestros compañeros morían, eh, a ella le decían, sigan jodiendo con las denuncias que van a seguir ustedes, miren cómo estamos friendo y cocinando a estos negros. Impresionante. Era muy terrible lo, lo, el contexto, este, pero fuimos los elegidos para disciplinar y que ellas pararan con las denuncias eh, contra los derechos humanos que estaban ocurriendo en nuestro país. Hugo, eh, pasaron muchísimos años, pero en la Argentina ya nos acostumbramos a que eh, no importa cuánto tiempo pase. Seguiremos reclamando por verdad para construir nuestra memoria y ver si podemos conquistar la justicia. Parece que este es un crimen más, pero tiene aristas espeluznantes como las que nos estás contando. Verdaderamente queremos seguirle contando a nuestra audiencia lo que va a pasar de ahora en adelante, porque finalmente, y después de largos años, eh, la, el Poder Judicial tomó la denuncia, levantó la causa y desde hace algún tiempo con el eh, juez eh, Rafecas eh, eh, reabriendo la causa como grave violación a los derechos humanos, tenemos la expectativa de conquistar una paginita más para sentir que en nuestro país hay justicia. Eh, va a ser fundamental contar nuevamente con tu palabra para contar ni bien haya novedades este, que seguramente nos podés decir ahora si, si ha habido qué es lo que tenés de, última, este, de último conocimiento, este, para contarle a la audiencia todo lo que vaya pasando en este proceso que ya tiene más de 40 años lo ocurrido y falta todavía muchísimo. Hugo, te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato y nos encantaría contar contigo de nuevo para charlar sobre esta profundidad de la que nos diste a entender el costado de la persecución política, el costado del de manejo de las fuerzas represivas en esa época y cómo esto es un crimen de lesa humanidad. Eh, sí, por suerte en el 2014 logramos que la justicia, la Cámara Federal, declarara eh, que fue delito de lesa humanidad y estamos esperando este año el juicio oral donde ya hay cuatro imputados a la espera de sentarse en el banquillo. Va, cuatro no, había cuatro, pero falleció uno de los responsables en diciembre, este, en el mes de diciembre pasado. Así que, bueno, estamos esperando el juicio oral para para eh, lograr hacer justicia en nombre de todas las personas masacradas esta mañana. Muchísimas gracias, Hugo, y vamos a estar eh, buscando tu, tu testimonio y tu voz en ese momento, o quizás antes, quizás después del proceso, pero lo vamos a estar, vamos a estar contando los días, por supuesto. Muchas gracias, Hugo, que tengas buena muchas, jornada. Muchas gracias a ustedes y, como siempre, a disposición. Un abrazo. Un abrazo.